Buen día. Muy bien.、Eh, Raúl, a ver, contanos.、Eh, ¿Han convocado un paro de 24 horas para mañana jueves en todo el país? Sí, en realidad el paro convocado para el día de mañana es a consecuencia del fracaso de las、eh, negociaciones que se están llevando adelante en las reuniones paritarias que se celebran en el Ministerio de Trabajo con las cámaras que representan los bancos de, de nuestro país.、Uh -huh. eh, como es sabido, anualmente nuestra organización. Establece para los tres primeros meses, de, o conviene, mejor dicho, para los tres primeros meses del año, un importe、eh, pagadero a cuenta del acuerdo que se firma para regir en el, en el año.、Eh, así fue que, de acuerdo a lo convenido, en la segunda quincena de marzo comenzaron las negociaciones con las cámaras empresarias, pero、eh, lamentablemente, ante la. la Escasa propuesta que están presentando las cámaras empresarias, nuestra organización, declarado el estado de alerta y movilización, determinó la medida de fuerza que se llevará adelante el día de mañana. ¿Están muy lejos, Raúl, de lo que pretenden bancarios y bancarias con lo que ofrecen los bancos? Sí, en realidad,、eh, lo ofrecido por los, por los bancos dista bastante del porcentaje que nosotros estimamos. Como correcto para la actualización del salario de los trabajadores y trabajadoras bancarias.、Uh -huh. eh, nuestra pretensión no es antojadiza ni caprichosa, sino que se basa en las estimaciones de, de los porcentajes que, que se prevén para el, este, el incremento de, de la inflación en la economía de nuestro país. Este,、uh -huh. Estos porcentajes no, no son inventados, sino que son los. Las estimaciones que prevén los mismos bancos y, y también el Banco Central de la República Argentina.、Eh, esta es la, la propuesta que nosotros estamos planteando para discutir, y a su vez, este,、eh, el tiempo en el cual se, se cumpliría este, esta actualización salarial. Eh, pretendemos de que no se extienda demasiado. ¿no? Claro. Eh, Raúl, eh, bancarios tienen paritaria de diciembre a diciembre y, y, y estos tres meses decías recién que lo han pasado con sumas fijas, ¿algo así? Sí,、mm. siempre, siempre、eh, se acuerda, o sea, es habitual、eh, anualmente、sí. acordar para los tres primeros meses del año una suma fija、mm. y ver cómo se desarrolla la economía del país, como para. Eh, lograr un porcentaje acorde a esta, a esta inflación porque nosotros, dentro de los acuerdos paritarios, se firma una cláusula de actualización si eh, los、eh, porcentajes r e g i s t a d o s d e la inflación superan el acuerdo paritario. ¿no? Ah, el, el, la cláusula gatillo que se conoce habitualmente. Que en realidad no es, no, no, es es una cláusula,、ah. no es una cláusula gatillo porque la cláusula gatillo sería como se firmaban. Anteriormente retroactivo al, al inicio del acuerdo. En este, caso, en este caso es de actualización cuando el porcentaje supere、eh, el acuerdo alcanzado, se actualiza a partir de ese momento. ¿no? Ah, bien, bien. Eh, eh, Raúl, eh, ¿existe la posibilidad que se levante el paro mañana? Digo, estaba leyendo que hay una reunión hoy ¿no? en el Ministerio de Trabajo a las 11 de la mañana.、Eh, ¿Existe esa posibilidad? Sí. Sí,、eh, o sea, existiría la posibilidad, nosotros siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, de hecho,、eh, han, ha habido reuniones informales con representantes individualmente, con las distintas cámaras,、eh, e、intentando avanzar en el acuerdo que, que permita no llegar a, a una medida de fuerza.、Eh, en el día de hoy, como bien decís, a las 11 de la mañana, Se reúnen nuevamente nuestros paritarios con las cámaras empresarias, viendo la posibilidad de llegar a, a un entendimiento.、Claro. Si así fuera, lógicamente se, se levantaría la medida de fuerza. ¿no? Bien, no, no te pregunté de porcentajes de aumento. Me dijiste que están estimando ustedes lo, lo, lo que mide la inflación estimada por el, el gobierno.、Eh, ¿Cuánto están reclamando ustedes y cuánto están ofreciendo los bancos? En realidad, en realidad la, la inflación estimada por el gobierno es la que están ofreciendo los bancos, que es el 45%, cuando en realidad los bancos y el Banco Central más precisamente estima una inflación para el año en curso cercana al 60%, que sería、Bien. nuestra pretensión.、Bien. Además,、eh, la, la intención de los bancos sería、eh, pagar ese, ese, esa actualización salarial En un plazo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Nosotros pretendemos un plazo más corto、uh -huh. y siempre estar pendiente de,、eh, de cómo avanza el porcentaje de la inflación para volverse a sentar en caso de que sea superado. ¿no? Claro. Eh, a veces,、eh, cuando se、mm, negocia en paritaria,、eh, se habla únicamente de salario.、Eh, ¿Qué otras cuestiones、eh, están pretendiendo ustedes que también se traten、eh, en la paritaria? Le digo de relaciones sí, a... de cuestiones laborales. Sí, sí, o sea,、eh, lo que siempre se destaca es la, la actualización salarial, pero、mm. hay otras cuestiones, más que nada,、eh, dentro de nuestra actividad, efect por efecto de la pandemia, hubo、eh, varias cuestiones que modificaron la jornada de labor.、Mm. Eh, lo que nosotros estamos pretendiendo es que se, se llegue a un acuerdo que ya estaba planteado el año pasado sobre la reglamentación、eh, e implementación de De, de la jornada realizada por el teletrabajo, o sea, que es una práctica que hoy en varias instituciones bancarias se está este, usando.、Eh, esto, esto, por un lado, también hay、eh, un planteo que venimos realizando, principalmente、eh, la intención de la banca privada de relocalizar y cerrar sucursales, que cese es en esta cuestión. Y、eh, hay, un, hay un punto que es un adicional que perciben en la mayoría, en la totalidad de los bancos、eh, y en muy pocos,、eh, el adicional por guardería, que、eh, en la totalidad de los bancos, como se、si、ha alcanzado un acuerdo paritario, lo percibe el personal femenino y en pocos bancos, El personal masculino, o sea, nosotros lo que estamos pidiendo es la universalidad de, de este adicional para que todos los trabajadores y trabajadoras lo están percibiendo. Ah, en la actualidad lo cobran únicamente mujeres o la mayoría de mujeres.、Eh, las, mujeres. las mujeres, y en algunos casos, en algunos casos,、uh -huh. este caso puntual, por ejemplo, que hemos realizado. En、eh, negociaciones individuales con el Banco de la Pampa,、uh -huh. eh, se ha alcanzado、eh, el acuerdo para que sea universal y lo cobren los trabajadores y trabajadoras. Ah, bien, bien, bien, bien. O sea, ustedes piden que sea para todos los bancos también, no únicamente el Pampa acá. Exactamente. Sí, sí.、Eh, y, y esto del teletrabajo,、eh, ¿todavía hay gente, o hay bancarios y bancarias que están haciendo teletrabajo acá en la provincia? Sí, en la provincia, en la provincia existen todavía algunos casos. Sí.、Uh -huh. eh, Mayormente esta situación se da en, la, en las ciudades más,、eh, más grandes,、eh, mm. principalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde、eh, aproximadamente en el, caso, en el caso puntual de un banco, que es el Banco Nación, eh, eh, hay 4.000 trabajadores que están realizando estas tareas de manera、eh, virtual. n o Ah, bien, bien, bien. Sí. Eh, eh, Raúl, y mencionaste cierre de sucursales. El año pasado hablamos que no estaría implicada ninguna sucursal aquí en la provincia de La Pampa de ninguna entidad financiera. ¿Esto sigue así? Esto sigue, esto sigue así.、Ah. O sea,、eh, nosotros aquí no tenemos ese, ese inconveniente por, el momento, por、mm. el momento, y lo que sí estamos atentos a que no exista algún intento de esas características. ¿no? Bien, ¿y despidos han tenido? No ha habido despido porque de hecho están prohibidos los despidos por, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que sí ha habido y existen desvinculaciones Por voluntad concurrente de las partes,、eh, principalmente en la banca privada. ¿no? Ah, esto es un acuerdo así de, de, de, entre las partes, como decías. Parte. Sí, s、sí, sí, de parte.、Sí, sí, b bien,、sí. bien, bien, bien. Sí, sí. bien. Bien, Raúl, no sé si quedó algo、eh, que quieras destacar, decirnos, sino gracias como siempre、eh, por la información. No, no,、eh, lo que sí este, que cabe la aclaración de que nuestro, nuestra organización avisó con tiempo suficiente、eh, la medida de fuerza para que en aquellos casos que、eh, los. Los jubilados y planes sociales que tengan que percibir sus, sus saberes en el, en el día de mañana,、eh, el ANSES lo pueda anticipar. De hecho, ya ha hecho la, la, la publicación de que se van a estar adelantando estas, estos pagos. n o Ah, bien, sí, sí, para el día de hoy.、Sí. Para el día de hoy, sí. sí, sí.、Eh, bien, Raúl,、eh, gracias de vuelta,、eh, que tengas buen día. Gracias a ustedes,、bien. buen día.